Te lo pregunto en el micrófono porque sí, un cara rota, estamos para tirar un freestyle, obvio papá A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver yeah. Quiero ver a todos par con la mano arriba con, con con con esa mano, con esa mano Que hoy con Néstor vinimos y nos juntamos ¿Dónde están esas manos? ¿Dónde están esas manos? Que en el lunes llegamos y como puedo no vamos No, no nos vamos, no seguimos en la... you <laughs> que muy bien que yo la mato y venimos acá desde